Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, ¿cómo estamos? Pues vine aquí hablando un poco del pan de muerto, que ya se viene la temporada <risa> del pan de muerto. Y aquí nos estamos averiando un poco, porque recién salió la primera producción hace alrededor de una hora sí ya quedó ahí listo enfriándose ya con azuquita y canela encima como diciendo solo faltas tú exacto sí <risa> la verdad, verdad es que sí ya empezamos oficialmente este año empezamos 15 días tarde pero ya está ya ya todo listo y entregando pedidos a partir de hoy y la verdad es que sí está bueno hay una gran diferencia lo hemos platicado en algunas ocasiones Eh, que cuando tú vas a, a una tienda de panes, pasteles, hay una infinidad de sabores que ya están... Que, artificiales. Ajá, sabores artificiales que ya están hechos. Eh, yo la verdad es que desconocía esa parte que tú ibas y le decías, yo quiero hacer un pastel con sabor a chocolate, y entonces en lugar de que tú le pusieras en tu casa cacao, chocolate o XX, ah no, te venden un sabor artificial ya con sabor a chocolate. Le pones tres gotitas y ajá, ya sabes y, y sabe a chocolate, entonces así hay de naranja, de limón, de lo que se te imagine, ¿no? Entonces, de repente hay panes, por ejemplo, que tú dices, ay, saben Mucho mantequilla, qué rico. A veces ni siquiera tienen mantequilla, saben a mantequilla porque usan un sabor artificial. Entonces, Granola Gourmet no usa nada de eso. Claro que no. Mis deditos lo pueden eh, <risa> explicar. Eh, nosotros usamos jugo de naranja, ralladura de naranja para que el pan realmente sepa a naranja. Bueno, y tenga los nutrientes pues, del producto, ¿no? Claro. No, y te encuentras por ahí, por ejemplo, el que hicimos el día de hoy es vegano 100% y le añadimos unas semillitas de linaza. Muy para que amarren. Aparte de que es muy bonito a la hora de que lo partes, se ve muy bonito. Así que, bueno, ya estarán listos. Ya, man, ya están sabiendo aquí los chicos que están... Con un chocolatito, cronja, diría así. mi mamá, no, bueno, así, sopeado, wow. <risa> bueno, los que sean veganos, un chocolatico, un chocolatito con leche de almendras o leche de coco. Y los que no, pues aprovechen. Vale. Bueno, y continuando con la saga de los compañeros del Festival Flores y Colores de México. Uh -huh. En esa edición número 12. Hoy tenemos en nuestro programa número 85 a Diana López. Hola, buenas tardes. Ella viene del hombre y Compost. <risa> <risa> GDL. Uh -huh. Es importante, a veces buscamos en redes sociales y no le agregamos este GDL o MX... Eh, que hay páginas que ya lo tienen oficialmente, ¿no? Su nombre es oficial, nombre Compost GDL, GDL ¿no? GDL tal cual, ajá, sí. Entonces así busquen los chicos. ¿Cuánto sé que nos conocimos ya bienvenida? Hola, muchas gracias por la invitación. No, pues hace que nos conocemos que será unos tres años, más o menos dos. No, el año pasado, no, el ya año más. pasado. Dos. ¿Apenas? El, no, estábamos en pandemia. Sí. Sí. Cuando abrió, este. Ay, sí la es cierto, tienda. el famoso mayo, ¿verdad? Sí, claro. Sí. A partir Entonces, de ahí fue que empezamos a, a platicar, es a cierto, pues no sé si usted sabe lo que quiere decir lombricompost, maestro, todo bueno, lo que abarca ese nombre. Bueno, ese, esa palabra compuesta, yo a la, a la conclusión que llego es que hacen composta a base de lombrices. ¿No ¿Cierto? Me Así es, así ah. es. ¿Y yo, cierto? Ah. Es como lombricomposta, pero sin la A. Entonces, ajá, ajá. Este, se realiza eh, la composta a base ajá. de lombrices. Y qué bonito se oye sin la A, ¿eh? Lombricomposta. Te cambia así como el panorama de la palabra, ¿no? Sí, y aparte así como que te deja de a ver qué es. ¿Qué si será, no será. ¿Lombrique? Ajá, ¿lombrique? Sí. Oye, a ver, pues nosotros ya lo hemos platicado alguna vez, pero... Este es el día de hoy aquí porque queremos que el público sepa lo que ustedes hacen. Saludos a Luis, que esperemos que nos esté escuchando. Que no pues anda un poquito venir. ocupado ahorita, este, pero me acaba de marcar que sí si anda ahorita este, haciendo unas entregas. Entonces, pues, no ay, creo que muchacho, nos pueda escuchar. Pero ay, muchacho. Bueno, pero le pasamos el podcast. Ahí, exactamente. Que Va. nos escuche ya después. Exacto. Eh, él no pudo estar con nosotros, pero que nosotros queremos saber... ¿Qué es Lombricompost? ¿Cómo comienza? ¿Qué es por donde vamos a, a iniciar la plática? ¿A quién se le ocurre? Algunos de los compañeros que ya han estado aquí antes ya de repente nos dicen que fue azar de la vida. O sea, ellos ni por la mente les había pasado que se iban a dedicar a lo que actualmente se dedican, ya sea... Eh, pulseras, eh, macetas, carnívoras, carnívoros. o sea, hay muchos que no saben, esa, no sabían en, en años atrás a qué se iban a dedicar y de repente la vida les dijo, qué ahí, rumbo, para eso eres bueno, ahí te quiero y ahí están así exitosos. Es. Entonces, sí. así queremos saber, ¿cómo comienzan? Bueno, pues nosotros iniciamos este... Aplicando, haciendo más bien nuestra propia siembra en casa Ajá. Este, Cultivando nuestros propios vegetales ¿no? Iniciamos zanahorias, chiles, jitomate Fue lo que más las piñas También nos gustaba mucho tener plantita de piña Y entonces este, fueron varios años que estábamos con eso Hasta que empezamos a, a cosechar Y al momento de la cosecha nos dimos cuenta de que Pues eran muy pequeños los frutos que nos estaba dando ¿no? Entonces ya fue como de... ¿Qué hicimos así, mal ¿no? otra vez? vamos o a sea, Sonaron chiquititas. No, y los jitomates así chiquitirres. Una piña de dos, no, dos centímetros. No, de... no o sea, no sé, diez a lo mucho. Eh. No, ¿En no serio? Le sí, Chiquitita. así de hay una mordida para cada quien más para que la pruebe. Ajá. Entonces ya empezamos a investigar. Siempre basamos este, todo, todo eso en la cosa de pues de mejorar nuestra alimentación, de mantenernos en la línea de, de lo natural y todo. Entonces empezamos a investigar y llegamos al humus del lombriz primero. Entonces este, primero compramos lo, la, el que comercializaban en ese tiempo, este, es en las tiendas donde venden muchas cosas de jardinería, y realmente el costo era muy elevado, ¿no? O sea, de hecho hasta no la pensamos porque dijimos, sí, es bien poquito y tenemos un montón de plantas. Y... No, pero si ocupa eso, pues bajo Ja. <laughs> Entonces, pues ya compramos, vimos que sí hubo buenos resultados. ¿Qué Entonces, tanta diferencia hubo en tamaño? No, pues totalmente diferente. Es donde que el tamaño ya salía un tamaño regular a lo que venden en los en los mercados. Pues no tanto porque a final de cuentas muchos de la verdura y fruta que venden a veces sí están muy manipulados sí, y sí. el tamaño, el brillo y eso se ve como muy diferente, muy extremo. Sí. Pero sí un tamaño normalito que tú digas, ah, esto sí está, sí está bien. O <risa> sí, sea, sí, me creo, sí es una ¿verdad? forma normal. Sí lo estamos logrando. Entonces, este, pues ya le dijimos, no, sale muy caro, o sea, seguirle invirtiendo tanto, muy caro, ¿no? Entonces, investigar. Cómo podemos hacer nosotros mismos el humus de lombrices y ya llegamos a las lombrices entonces ya a partir de ahí en ese momento pues ya le entramos con toda la lombriz a tenerlas en casa a este, Ay, hacer valientes. el proceso de la composta Ay. y todo realmente pues estábamos bien aferrados eh estábamos así ¿Sí? de no sí sí lo vamos a hacer y sí va a salir bien padre y y obvio pues mis hijos chicos entonces pues también era de mira pues que estén ahí conmigo el fin de semana que lo hagan y todo entonces nos incentivamos mucho hacia aplicarnos y este, y a partir de la lombriz pues fue ya fue como el cambio de, de vida tal cual no empezamos a ver que la producción era muy vasta lo que nosotros también consumíamos obviamente no así o sea, sí daba para tener una buena producción y empecé a llenar yo mis mis este mis de lombriz las empecé a llenar muy rápido entonces dije ah caray no pues esto sí sí da bien Y entonces, fíjate lo, lo que decías de, de la vida como es, ¿no? Entonces, eh, llegó un momento en el que, pues, por ende, desde del destino, pues, nos encontrábamos en un momento difícil, y eh, yo en ese momento, pues, nada más era ama de casa. Entonces, le dije a Luis, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo ves? Y, Sí empiezo a, a mover esto con, con mis vecinas, ¿no? O sea, nomás aquí la cuadrita y esto. Y realmente, pues, casi toda la gente tiene plantitas que en su ¿No coachera, quieren lombrices? Es... ¿Qué? No, Ay, no, no, no, lombrices no. Me fui primero por el humus. Ah. Sí, no, llenaba mis bolsitas, órale, y en ese tiempo, este pues para mover todo usaba la carriolita de mi niño entonces en lugar de chiquillo traía mis bolsitos Bájate. De, eh, así de aquí me esperas con tus hermanas, dejen voy Ajá. y me salía dos horas al día, me salía a darle la vuelta a la colonia y todo puerta por puerta y guau, Al principio se cuenta que me topé mucho con... ¡Ah, es que somos de lombriz! ¡Ay, no trae lombrices! ¡No, qué asco! ¡No, no no se comen mis plantas! Y... ¡No, mira, me acaba de secar unas plantas, este, las lombrices! ¡No, no quiero de eso! Entonces ya le le cambié el concepto, ¿no? Así <risa> que dije... Sí. ¡No, abono orgánico! ¡No, abono orgánico, 100% natural y esto! Entonces ya... La gente pues ya como que se abrió un poquito más, ¿no? Lo, lo Porque al escuchar distinto. lombriz y mucho rechazo, ¿no? Así de... ¡No, no quiero eso! Y... Bueno, entonces dije, está bien. Y empecé, sí, eh, tres, cuatro meses y la verdad me iba muy bien. Ah, sí, sí. Valía se mucho la bien. pena el, el solazo que me pegaba Ay, y la caminada. Sí. Y yo creo que también anduve por allá por sus rumbos porque me aventé, pues llegué casi a la del sur y también por acá por el otro lado. Entonces, sí, le caminaba Ay, bastante. Ay, oh, sí, cómo sí. no. Entonces, y me fue muy bien. Entonces ya empezamos. Este, a motivarnos de no, sí, a, a pensar en cómo podíamos ir, este, pues ahora sí que creciendo eh, creciendo poco a poco eso, ¿no? Este, sin yo tener que salir tanto de casa. Entonces, y justo en ese instante en el que estábamos, no, ya estamos mejor, y mira que si sirve lo que estás haciendo y todo, pues llega a nosotros el festival botánico. Ah, en el Facebook. Mira, ¡Qué ole. No, si la vida te sí, va acomodando. Sí, sí. Y entonces, no te miento, la verdad yo estaba muy renuente por la cosa de la inversión, ¿no? De pagar el espacio, y hay que comprar, y hay que hacer para empezar a... Pues ahora sí tener una presentación para sí, poder claro. vender, ¿no? Era lo mismo que mis bolsitas de plástico, así, <risa> tal cual. Sí. Allá da un etiquetito, una presentación más profesional. Sí, ya que la gente visualmente te ubique, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aparte, pues sabíamos que iba a haber, pues, competencia. Entonces, lo que queríamos era, pues, de cierta forma, ya empezamos a mostrar una imagen propia uh -huh. y este para que nos empezaran a ubicar entonces yo estaba muy renuente la verdad en que no porque se me hacía demasiado en ese momento pero pues Luis estaba no sí mira sí y aparte Semana Santa en ese tiempo fue en Semana Santa entonces pues no hay, no hay escuela y esto y lo otro bueno pues sabes pues nos animamos la verdad nos fue muy bien así ¿Ah, nos fue tan bien que seguimos en la mano con, con Guillermo en los proyectos. Ah, fue la primera vez que se encontraron. Exacto. ¿En dónde fue ese evento? Ese fue A, en el Parque Agua En Azul. Azul, yo me acuerdo Ay, de En el Parque Aguazú, sí, sí, afuera sí, del, del... De las de aves, ¿no? Del orquídea, atrás de las aves, donde está el orquidiario sí. hay un pequeño pedazo de jardín, ahí se hizo. Y la verdad estuvo fabuloso, ¿eh? O sea, yo no me esperaba, ni para empezar, ni tantísima gente, ¿no? Y la segunda, tener tan buena venta. Entonces, ya de ahí fue que dijimos, no, vamos a darle ahora sí con todo. ¿no? Ahora sí o lo sea, voy a hacer en serio. Vamos a darle y pues ya empecé a capacitarme, ya fui a este a varios talleres, igual este vi internet, todo lo que se pudiera absorber de todo esto y todo. Y pues básicamente por la experiencia que teníamos ya con lo que te digo, con los años de cultivo, este entonces fue... Muy bueno para nosotros el haber llegado también al festival. Sí, claro. Entonces fue como como despegar la idea que traíamos de, a ver, chance y pega, y como negocio y algo extra. Sí. Pero pues ahorita ya va de la mano, ¿no? Como, como un entre ya, este, principal para nosotros. Es que, fíjate cómo, de verdad, o sea, todo se va acomodando. Por ejemplo, si tú le pones que Facebook, yo no sé cómo demonios sabe a qué te dedicas, o, o con una vez que busques algo y te comienza a mandar, ¿no? A mandar ¿no? La información. Ajá, claro. ahí, o sea, esto es lo tuyo, es lo tuyo, es lo tuyo. Bueno, te decides. Como tú dices, llegas sin la experiencia quizá de los que tenías como competencia, pero tú confiabas en la calidad de tu producto, claro. que es uh, lo, sí. lo primordial. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho la importancia... De primero probar antes de vender. Pues te digo, la, la experiencia en la, la cosa de la aplicación y que diera buen efecto. No, y, y en ese evento se cuenta que de repente nos empezamos a llevar las plantitas que ya teníamos en nosotros. No, pues acabé con mi, ¡Ah! con, mi, con mi cultivo que tenía en casa, todo me llevé. ¿En serio? Todo vendimos ahí, sí, ¿no? Un día me llevé que las de chile, las de jitomatito. Todo lo vendí en ese evento. Dijo, Luis, ¿qué? ¿Y ahora qué vamos a comer o qué? <risa> otra vez, otra vez empezarle. Entonces, sí, por eso digo, o sea, la verdad fue muy muy bueno para nosotros eso. Ese evento, el, el Festival Botánico Guillermo en ese en su momento fue muy bueno. Qué bonito cuando entendemos que somos buenos para algo. Sí. Yo siempre he creído y que... Tienes que creértela. Claro, que, que todos nacimos con un talento especial, solamente que a veces eh, decimos talento a cantar o bailar o pintar o hacer escultura. No, o sea, talento puede ser el hacer un producto tan bueno que ayude a que tus plantas estén sanas. Y como dices tú, convencerte de que si haces un estilo de vida... Diferente, cambias todo y tienes lo tuyo en casa, pues que salgan chiles de tamaño real, sí. que lo puedas presumir, ¿no? Ay, salió una piña así chiquitita, pues no, ¿no? A veces se cierra uno y no quieres eh, traer eso que te puede ayudar y, y tú te atreviste. Sí, nos, nos fuimos con todo, más que nada, pues ahí de la mano, pues, o sea, Luis sí fue muy... Muy de sí, ándale, sí, sí eso está es bien, que sí, te está vamos, empujando. ajá, sí, era el de ándale, anímate y todo, porque pues a final de cuentas, él este, pues él por su profesión, pues, él es contador público, ¿no? Entonces, él, él nunca dejó a lo que se dedica realmente, uh -huh. entonces, siempre era de ándale, vamos a hacerlo, y mira, yo te llevo, y mira, vamos a hacer esto otro, y anda, anda, entonces, creo que eso también es parte bien importante de... De que estamos en el lugar donde estamos ahorita, claro. ¿no? Entonces, de que sí ha, ha sido como el, el apoyo de los dos lados, de, ah, no, sí, no, mira por este lado mejor, hay que intentarlo por esta forma. Entonces, ha ido bien también todo eso. Qué bueno, pues, maestro, que tenemos que hacer el primer corte del bueno, día. Adelante. Sí, vamos a hacer el primer corte y pues lo vamos a acompañar de una cancioncita que al maestro le gusta mucho, que se llama Caina. Con el señor Rubén Blades. Bueno, esa, esa canción me llegó ahorita porque estuve viendo recién, bueno, ahorita estamos viviendo un hecho de violencia en el país, exagerada, y tiene que ver con, con el consumo de las drogas. Y últimamente me tocó ver un documental de, de las personas en Filadelfia, como hay unas calles donde hay puros drogaditos y me hizo recordar a las series esas de los zombies de... Uh -huh. Esas series muy famosas donde los zombies andan persiguiendo a las personas. Como bueno, de Valkyrie. Ajá. Ah, sí. Entonces dije, ah, mira la realidad, sí es cierto, de ahí es una metáfora. Entonces sí. tiene que ver con eso claro. Entonces esta, esta canción de, del Ahora sí que del filósofo de la salsa Rubén Blades, eh, habla exactamente Caína, es una derivación de cocaína Y aparte pues es una plantita Es una plantita <risa> Queda el programa. Sí sí que sí. le den mal uso es otra cosa Exacto. Sí. Ya la aplicación ya no, hay es responsabilidad De, de cada, cada quien, quien. <risa> exacto Bueno, pues entonces vamos a escuchar y primer corte El Club Cochabamba les presenta Su show de esta noche i get no kick from cocaine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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existe. Visítalos. Bueno, no, puedo, no se puede creer en la caína. <risa> Una plantita tan linda, sí. ¿no? Bueno, de hecho hay comunidades como en Bolivia donde la gente la consume la hoja. Y... ¿Como tecito normal? Ajá, o lo usan para las jornadas laborales en el campo y todo ese ah, rollo. Ah, sí. Eso es cuando la mastican, ¿no? Ajá, la hoja. Ajá. Uh -huh. Pero y yo siento pues que, que tú vas a la tienda y allá encuentras tecito. Me da un kilito de coca. De coca, como encuentras tecito de manzanilla aquí, sí, ¿no? Sí, la. Uh -huh. Pues sí, ya lo probaremos. A ver <risa> qué se siente. A ver qué tal. <risa> <risa> ya te diré si trabajé más o no, exactamente. menos. Exactamente. <risa> Pero fíjate, afortunadamente, lo que, en las cosas positivas, porque siempre pienso que hay que ver las cosas positivas a, las, a lo que nos sucede de la pandemia, fue que la gente regresó a las raíces de la naturaleza, ¿no? Como que mucha gente está entendiendo esa parte y se está yendo otra vez a recuperar eso de tener plantas, sí. y desde ornato hasta plantas comestibles, no, medicinales, y eso ha generado un nicho de negocio que antes no existía como tal, ¿verdad? Exactamente. Fíjate que al comienzo, cuando ya de plano ya dijeron, sabes que este va a cerrar todo, yo que oh, al principio sí. era todo va a cerrar, ¿no? Así en general, y, que si no eras de primera necesidad, si, las, ¿no? Uh -huh. si no vendes co este algo así comestible, no, Entonces yo dije ¡híjole! Pues nos va a dar con todo, o sea, nosotros qué primera necesidad <risa> somos en la vida, no, yo no, puede ser, si entro un poquito en crisis, este, pero la respuesta de la gente fue esa, sí. que empezó la gente de, no, pues qué vamos a hacer en la casa. No, pues hay que sembrar algo, ¿no? Niños, más que nada me buscó mucha gente con niños. Para, como para mantenerlos sí. entretenidos, ¿no? en ¿no? la casa hay que ponerlos a hacer algo, esto y lo otro, o sea, y muchísimo, la verdad, nos fue muy bien, nos Ajá. fue muy bien eh, este año pasado de, de pandemia, ahora sí, cuando, cuando fue el, ma, el mayor eh, auge que estuvo todo muy difícil, en eh, cuestión negocio, uh -huh. nos fue muy bien, muy bien, este... Eh, aunque pues obviamente nosotros como, como medidas pues hacía yo citas, ¿no? Al día, ¿no? Pues a tal hora te puedo recibir. Sí, y para después, que no se juntaran. Para que ¿no? no me llegaran juntas y todo. Entonces, aparte pues lo recibí en la cochera de mi casa. Entonces, pues era un espacio reducido. Y este, y la verdad muy bien, la gente digo, mucha gente empezó de, es que nunca en la vida hecho nada, pero quiero hacerlo no Y te puedo seguir escribiendo para... O sea que te vendas tus cursos completos también, ¿no? Venta con y cada, curso. Exactamente, con cada venta nos aventábamos este lo básico, ¿no? Mira, esto y lo otro, una pequeña guía, esta en las semillitas viene también como los puedes sembrar, así esa. Pero la verdad sí fue eso. A mí me dio mucho gusto, aparte digo, de los ingresos que tuvimos, de que de verdad la gente volteó a, a ver a verse la para natural. empezar, ¿no? A verse ellos en su entorno, en, en cómo estaban viviendo y después que buscaron la conexión con eso, ¿no? Sí. De empezar a, a, a buscar la forma de mantenerse ocupados en ese sentido. Y, y, fue muy bonito. O sea, yo todavía tengo gente que ahora que tenemos el local, este, va todavía ya. Cuando inició la pandemia, me compraron, y la verdad contentas. Ellos siguen con sus, con sus proyectos en su casa, y sus hijos felices, y o sea, cosas eh, muy bonitas que me dio mucho gusto. Dije, bueno, no son gente que nada más llegue y dice, ay, bueno, no me resultó y pues ya, no, me este, rindo. fallido, no, no lo vuelvo a intentar. Entonces, también eso fue muy bonito para nosotros, pues poder contribuir en ese sentido, claro. este, en que de cierta forma pudiera ser más llevadero todo, toda esta psicosis que se dio en su momento, ¿no? Entonces, es que, ¿sabes qué? Son cosas que antes de la pandemia quizá no tomábamos como tanto en cuenta, no, no le dábamos la importancia requerida. Ahora que te das cuenta de que pones una semillita y si le echas agua y que si le da el sol y que si le pones el abono y de repente... La primera hoja y ¡Eh! ya la. Gran hice? logro. Ya Gran la logro, hice! O sea, increíble, ¿no? O sea, si dice ahí 15 días, el día 14 tú no duermes porque estás esperando, ¿no? Sale, ves que va creciendo y si llegas al fruto a poder cosechar. No, hombre. O sea, es una satisfacción tremenda. Cuando dices, voy a hacer mi agua de limón con apio, con apio con mi apio, sí. o sea, qué emoción que llega si tú le cortas, ¿no? Obvio no es el apio tremendo como nos lo venden en el mercado como tú mencionabas, pero sabe apio. El sabor sí. eso es eso es de las cosas más así que te puedes dar cuenta bien, ¿no? El sabor que tiene lo que tú cultivas claro. es totalmente diferente, o sea, son más dulces, más suaves, más sí. no sé, tienen hasta siento que traen otra energía. No claro, sé por qué, pero es tu amor que le pusiste a esa Exactamente. Entonces, yo siempre les he dicho, mira, o sea, no no tires o sea, no dejes este que tu proyecto se vaya porque digas, ay, es que no me funcionaron. No, pues inténtale con otro tipo de planta, en otra época del año, sí. o sea, muchas cosas para que no se desanime la gente. Antes había, haz junta que antes era como un grupo más selecto, uh -huh. los que se dedicaban mucho a eso de voy a sembrar mis alimentos y voy a cuidar y es plantitas. que ellos comenzaron con ese negocio porque fue cuando estaba en auge la venta de fruta y verdura orgánica uh -huh, uh -huh. entonces si sí era nada más un grupo y ellos lo, lo tomaron como un negocio uh -huh. funcionó esa parte no sí y te digo con la pandemia pues ya mucha gente este que yo espero que la mayoría que haya llegado con nosotros le haya seguido Continúo. sí que continúen todavía porque así sea una plantita o dos o sea sí. te da o sea yo la verdad Este, al principio, bueno, cuando era más joven iba al rancho de Y es de muy joven, abuelos, querido público, eh, Diana era, es muy joven era más jovencilla <risas> todavía A mí me encantaba ir a las milpas y andar ahí y todo Porque sentías esa conexión, ¿no? claro. Así de, no, llévame a trabajar, no importa que sea temprano y todo Porque sentías la conexión que, que podías hacer con todo el, el ambiente y el entorno Y era maravilloso, o sea, mis mejores vacaciones de la vida eran en el rancho ¿no? O sea, fuera de que me fuera a la playa, yo qué sé, no, en el rancho eran mis, mis mejores vacaciones, entonces este, ahora ya de grande digo, es que sí es real, o sea sí logras hacer conexión con lo que estás haciendo, claro. y al final de cuentas ver que la vida se está dando por tu esfuerzo, entonces es otra cosa que dices, ah, maravilloso ¿no? Y aprendes a valorar El esfuerzo de toda esa gente durante tantos años que se ha dedicado a la agricultura y que siguen todavía este, trabajando ellos mismos su tierra y todo. De que dices, y que no es una maceta, ¿verdad? Imagínate es el hectárea. esfuerzo de veras que tienen que, que hacer sí. para, para lograr a que tú llegue a tu mesa esa Ajá. cantidad de todo lo que tú quieras. Pues, A final de cuentas, tenemos a la mano todo lo que, lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, aprendes a valorar de ese lado también. Sí, cómo no. Pacha mama, sí. Exactamente. Y que la tierra es muy agradecida porque bueno. tú le tienes cariño, la cuidas y te da algo a cambio. Sí, sí, sí. ¿No? A veces, bueno, ya nosotros lo, lo hemos vivido y a veces hay unas que son muy difíciles. O sea, aunque tú estás ahí, chiqueas todo el día y le echas agua, no se da. Como dices tú a veces es la época del año o la vibra mala que traías en ese momento, no sé. Y hay otras que, muy sencillo, o sea, antes del tiempo que, que dice ahí, tú ya estás viendo Frutos. resultados, ¿sí? Y, y es muy satisfactorio. Nosotros estamos todavía como en proceso, en nuestros ratitos libres vamos y ponemos algo, pero tenemos una planta de chile yahualica, una planta de chile serrano, un cilantro y un apio. Uh -huh. Maravilloso, me encanta el cilantro. Bueno, también ah, tenemos también. Salvia, salvia, ¿no? Varios. Ah, bueno, pero de, ah, de, la, los, de ah. las más comestibles, Ajá. pues tenemos eso. Entonces es padrísimo cuando dices, ay, voy a hacer un chile, deja ir a cortar mis chiles sí. estoy cosechando yo sí lo presumo el cilantro de mí nomás con regarlo me fascina porque sí. desprende el aroma sí. de sí, el romero, sí. el romero es igual que te dan ganas de llegar y ah mata <risa> sí. la verdad qué bonito a, a mí me encanta lo que ustedes hacen yo no sé mucho ahorita nos vas a explicar un poquito como el proceso este de del, del lombricompost de de Ajá, del humus, ¿cómo lo aplicas? ¿Qué haces? ¿Qué tanto haces tú? Obvio, sin darnos la receta secreta, pero para que todos nos demos una idea, ¿cuál es el beneficio de estar eh, nutriendo nuestra tierra, no? Muchos creemos que pones la maceta, le echas agua y se acabó y es todo lo que necesita, y sí. vos tú nos estás diciendo que es todo lo contrario. Sí, no, mira, Carlos, nosotros lo más importante y lo que nos gusta transmitirle a la gente es de que eh, ustedes mismos pueden realizar su ciclo de, de reciclaje, en tu casa lo puedes tener, o sea, sin necesidad de eh, estar tirando tu basura con los del camión, uh -huh. lo único que se necesita hacer es... Juntas tus desechos, que la colita del jitomate, que la colita de, que de la lechuga, las cáscaras, todo eso lo juntas, lo dejas que se eche a perder. Una vez que ya esté unos 15 días echándose a perder, que esté flojito, ya se lo podemos dar a comer a las lombrices. Entonces, haz cuenta que lo maravilloso que tienen ellas dentro de todas las cosas en las que nos ayudan para la tierra es de que en su proceso digestivo ellas sueltan este una enzima que potencializa los nutrientes de la composta. La composta, los desechos por sí solos, sirven para las, para las plantas. Nada más que para que sea como tierra de composta, el proceso es muy largo. A veces cuatro o seis meses, dependiendo qué tipo de desechos le pongas, si lo tienes al exterior, mucho sol, el agua, bueno. Diferentes factores que influyen en el tiempo de maduración de la pura composta. Entonces, si tú... Esa parte de compost se la das a las lombrices, ellas potencializan los nutrientes y aparte es más rápido. Ellas ah, lo okay. comen más rápido a que tú esperes a que toda la composta llegue a su punto final, uh -huh. ¿no? Entonces, ellas al consumirlo, te digo, lo mejoran en cantidad enorme, casi siete veces potencializan los nutrientes. Ay, caramba. Entonces es buenísimo. Este, lo que ellas hacen como tal, no, como ser vivo es buenísimo lo que hacen en cuestión de darnos el fertilizante, no, de darnos el nutriente, ya si ellas vivieran libremente en la tierra, lo que hacen es pues haría las raíces eh, hay gente que dice es que saqué mi planta y traía las lombrices pegadas en las raíces uh -huh. si sí sucede eso, pero no es porque se la coman, es porque se están comiendo lo que no le sirve a la raíz uh -huh. como todo ser vivo cosas que no van sirviendo, se van pudriendo sí. y la planta lo va desechando también en sus raíces. Entonces, ellas se comen todo eso que no sirve, uh -huh. por eso se pegan a las raíces. Oye, yo no encuentro pero... una, una lombriz ahí, no. la saques y la matas. ay sí. oh, no Pobres no, no. no. criaturas <risa> del Señor. Bueno, yo pero, no. Pues, sí. pero. Entonces, este eso es lo, la parte importante. Si estuvieran en la tierra directa o las que viven en la tierra. Uh -huh. Nosotros las que comercializamos es, se llama roja californiana ah, y sí, ellas, eh, existen muchos tipos de lombrices, nada más que en específico eh, comen más y se reproducen más rápido, entonces es muy bueno para esto de, de que tú hagas tu mismo proceso, Ajá. porque así más rápido te está consumiendo todo lo que tú también estás consumiendo a la par, no uh -huh. ellas comen su peso al día. Desechan wow. el 70, 80% de lo que consumen. Entonces, es por eso que si tienes un kilo de lombriz y al día estás generando un kilo de desechos, pues fabuloso. Claro. O sea, fabuloso. Muy rápido vas a lograr el proceso de poder cosechar el humus. Y se reproducen rapidísimo. Sí, a la semana. Las que son adultas, este son hermafroditas, uh -huh. se acoplan y las dos ponen huevo. Cada semana, cada semana es lo que están haciendo. El huevo tarda 21 días en eclosionar, uh -huh. te salen de tres a 6 lombrices dependiendo y para que sean adultas otros 45 días. No, por Entonces rapidísimo. en mes y medio tú duplicas tu población. Entonces por eso son tan maravillosas, la verdad, o sea, es súper rápido. Las de tierra hacen lo mismo, las que te encuentras comúnmente. Mm. ...hacen lo mismo nada más que son más lentas... Ah, okay. ...son más lentas para comer... ...más lentas para reproducirse... ...entonces su proceso es un poquito más... ...este moderado... ...pero estas que tenemos a, a la venta... ...pues son las que son así como más trabajadoras... ...no... Uh -huh. ...este y... ...lo importante también de estas es que están... ...se puede decir que como domesticadas... Uh -huh. ...porque ellas sí se pueden mantener en una caja... Uh -huh. ...con que tú les des alimento... ...humedad y son felices... ...pero si tú colectas de la tierra de las normales, no se mueren, se salen. Ah, sí? Sí, aunque tengan alimento y todo, como que son más despacio. Uh -huh. De buscar más espacio y, y no hay así, es muy difícil que puedas controlar ah, ya. qué tanto se están comiendo, la población y todo eso que Aunque es importante Aunque tengan el buffet. Exactamente. exactamente. Les gusta ir la libertad a buscar de lo propio. Exacto. Entonces, es por eso que nosotros le decimos a la gente esto. Ay, no, ¿y a mí para qué me va a servir si. ¿Sí? Ay, no, qué asquito? No, no, no, no. Es lo mejor que puedes tener, porque así. Cumples con una parte que, digo, ya vienen, venimos de durante muchos años insistiendo en lo del reciclaje, reciclaje, sí. reusa, reutiliza, recicla, pues con esto reciclas porque reciclas tal cual y cumples tu ciclo así de, tus desechos, lo que no te sirve, se lo vas a regresar a la tierra sin más no necesitas Ajá. que el camión que que el gobierno nos ponga un lugar especial para <risa> hacerlo no no no digo porque muchas veces sí. todo ese de las de las cosas de separa la basura y todo eh, Yo he visto muchos malos comentarios pues de, es que el gobierno no, y yo se los doy al del camión y lo revuelve todo. Entonces, sí, es cierto. Cuando hay varias opciones que podemos hacer nosotros mismos. o sea, En casa. Exactamente, este, tomar iniciativa nosotros mismos para poderlo realizar y esta es una de ellas. Entonces, claro. La verdad, y no es nada complicado, te digo, alimento, humedad y son felices ellas oye pero y, y esa parte donde dices tú es que estoy separando lombrices ah, sí. ¿Qué, qué separas digo yo la verdad es que no me imagino haciendo esa parte pero o sea qué es lo que le separas o ah como? no les cuenta que a la venta Ajá. Eh, para la venta yo las peso Ah, y entonces pues en, en la pesada, pues la separo de la tierra donde ellas viven, o que anden ahí ah, entre el alimento. Okay. Entonces yo lo que hago es separar las lombrices. Ay. Las separo de todo, las junto y ya pues ya las voy pesando. Uh -huh. Para tener a la ventana que el pie de cría, que el kilo, que el medio kilo. Entonces todo lo hago manualmente, entonces la separo. Entonces, no, decía, si eres valiente, Entre, Diana. entre que la separo <risa> me pongo a hacer otra cosa por acá, pero sí. Eso es lo que hago, se las lombrices. Al principio me causaba un poco de algo. Ay, sí, a, pero, a mí ya me dio algo. Pero después, ay, no, hasta me relajo. también ¿Sí? puede pasar el tiempo. Sí, he ha habido días que cuando hemos tenido mucho trabajo, a veces hasta seis horas puedo estar sentada sacando lombrices. ¿En serio? Sí, y me encanta estar ahí. No. Y fíjate, aunque Luis me ayuda, hay veces en que le digo, ay, no, vas muy lento, quítate, mejor lo <risa> <no> voy a... <ya." risa> No lo estás haciendo bien. Déjame. Eh, se me hace que por ahí no vas a ver. <risa> sí, entonces es algo que sí me gusta. Sí me gusta estarlas manipulando y todo. Y lo bien importante de ellas es de que no generan enfermedades ni las transmiten. Ajá. Entonces es fabuloso. O sea, con lo que hay que tener cuidado es con la composta. Cuando dejas de echar a perder tus alimentos, uh -huh. ahí si sí, no, pues genera calor, gases y todo. Sí. Ahí sí huele mal y todo pero una vez que tú se las das a comer ellas tienen la capacidad de equilibrar el pH entonces ya no huele a basura o sea yo puedo tener ahí mi caja con el desecho a las lombrices y ellas y no y huele a tierrita fresca entonces es fabuloso pero te digo que es fácil que tengan su proyecto en casa fíjate que ahorita me hice pensar estaba viendo me gusta ver la televisión alemana la Dolce Welle y en los países eh, nórdicos ya utilizan biogás o sea ahorita que tienen problemas que no tienen combustible pues ah, con la composta claro es un proceso más moderno claro. con unas como esferas y están generando gas con los desperdicios ¿Con el desperdicio? ¿Es, sí? es que le llaman biogás fíjate sí. excelente no había escuchado de eso pero digo este a final de cuentas es verdad es cuando si tú lo dejas en un bote a mí una vez me pasó no mi composta en el bote en el balde con tapa no así con inexperta con tapa ¿eh? para y que no huela feo para No, cuando la destapamos, ¡fum! Se cuenta como si el boiler no se hubiera explotado. O sea, genera mucho, y mucho calor, estaba caliente la composta. entonces Fíjate, Esa sí, me, sí, me, sí. A me dejó impresionado digo, ¿cómo hay países con la tecnología tan avanzada? Porque ellos ya generaban energía para tiempo de invierno en ciudades pequeñas, uh -huh. con puro biogás. Yo decía, no puede ser posible, ¿cómo <risa> hacen eso? Bueno, yo me imagino que también es porque como ellos, este me imagino como los países nórdicos que dices que como más frío, entonces sí estaban como más eh, teniendo que solucionar su necesidad. Sí. ¿no? En Pero ese, fíjate, como una necesidad te obliga a hacer las cosas. Es que la necesidad... Eso. Yo, yo iba a eso, o sea, tú estás ahí... En, en parte por necesidad, o sea, fue como iniciaste, uh -huh. te diste cuenta de lo que eras capaz de hacer y sigues ahí. Pero hay veces que nos negamos a esa, yo te aseguro que muchísima gente dice, ay no, si yo voy a tener que separar así, no, mejor me dedico a otra cosa. Y quizás en buenas, y como dices tú, después de un tiempo a lo mejor hasta le tomas cariño, ¿no? Y aparte la satisfacción de saber que estás eh, cooperando para que no haya tanta basura. Claro. Como dices, para regresarle a la tierra Son, lo que es de un ella. ¿no? Muy buen negocio. Mm -hmm. <ríe> Así me gusta llamarlo. Porque la verdad sí es, es, es bonito saber que lo que te dedicas, bueno, como dices, no hay talentos para muchas cosas, pero que esto en específico sea lo que, lo que nos esté llevando bien, me gusta. Me sí, gusta muy claro. claro. Pues que vamos a ir a otro corte, sí. maestro. ¿Y qué prefiere, música o regresar a platicar? No, pues, como tú decidas. Eh, No, usted No, si no regresamos a platicar, para platicar del, sí. del festival. Sí. Ay, ah. sí es cierto. No, entonces nada más vamos a corte y regresamos. Fíjate que Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables, hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ya volvimos, estamos organizando el mundo aquí entre Diana claro, y el sí. maestro. Estamos haciendo plantas de biogás. Sí, ya, ya, ya. Acá. <risas> Es que de verdad nos hace falta muchísimo estamos hablando todavía de que hay gente que no separa sus desechos para empezar ¿no? o sea, Digo, nos falta. estamos como en lo esencial sí. estamos en esa otra parte donde te peleas porque tú dices oye yo separo todo llega el de la basura y pa. bueno también hay la otra opción hay personas que se dedican a juntar cartón vidrio plástico bueno pues hay que estar pendientes porque ellos pasan por toda la ciudad en ciertos días, entonces por lo menos ya estás haciendo algo ayudando a que el de la basura, que no tiene otra opción porque así es su... Uh, pues la manera en que trabaja. Ajá, o sea, sus, sus indicaciones de, de, de ellos son Coleta. agarra todo y échalo al camión. Entonces nosotros como ciudadanos podemos hacer esto, está pendiente de la persona o busca los lugares en donde puedes llevar tu plástico tu vidrio tu cartón y bueno ya los otros desechos si no vas a ser composta bueno pero por lo menos ya no estás aventando todo junto no uh -huh. podemos hacernos un poquito más responsables y sí, sí, no claro es tan complicado digo nomás es dedicarle un poquito más de tiempo y es todo y sabes que yo diría más lo que dice el maestro hay que ser más responsables dejando de hacer tanta basura sí Eso o sea, empezando por eso, fíjate, te voy a platicar así rapidísimo. Nosotros habíamos eh, pensado en comprar nuestro jabón y champús y esas cosas en otro lugar que no fuera de esas tiendas grandes Ajá. donde sabes que los impuestos se van del país, ¿no? Pero hemos encontrado que de repente tiene sus beneficios el comprar en esas tiendas o en estas tiendas donde te rellenan los envases. ¿Por qué? Porque compras quizá en las más pequeñas para ayudar al comercio local, pero son botecitos, botecitos, botecitos, botecitos que al final de cuentas tú desechas porque pues algunos los juntas, los reutilizas, pero otros no. Entonces creas bolsas y bolsas de basura uh -huh, ¿no? entonces en cuando mismo. compras así como demás dices bueno a lo mejor es uno que quizás la misma cantidad de muchos chiquitos pero te quedas un poco más tranquilo pues, solamente es uno. Que es uno nada más ¿No? entonces claro. quizá lo puedes usar como macetero como para guardar algo le encuentras como otro uso entonces a veces sí nos ponen como muy difícil esta parte de reciclar porque dices bueno Pago más, pago menos, ayudo al local, pero creo basura está complicado. Entonces, empezando por ahí tenemos que ser muy responsables en eso. Pero también podemos buscar, fíjate que en Facebook he visto, obviamente por lo mismo que dices de que pues nosotros andamos en esa onda. Uh -huh. Ya he visto muchas publicaciones de lugares en los que tú llevas tu basura, o sea, eso de que tus botes de champú o los botes del jabón uh -huh. esos de 20 litros y así, los llevas y te dan y te dan dinero. Por cada kilo, no sé, cinco pesos, diez pesos por cada kilo de ese tipo Y de, estás cooperando. Y estás cooperando, sí, claro. exactamente. Ya el, el Digo, dinero ya. que, te, gana, que te, te dan extra, bueno, pues es para el mismo que vas a comprar, exactamente, ¿no? Exactamente, pero ya hay varias opciones, por decir, también hay un tianguis del reciclar. Sí, el tianguis... Eh, al ya existen muchos este, de esos lugares, ay, no sé cómo les llaman, pero que tienen los... Este, los botes de colores, uh -huh. grandotes, uh -huh. ah, sí. así los, como de acero, que si sí. vas los abres y eches ahí la basura. Ya hay en varias partes. Y ya la viene ciudad. uno que sí. de vidrio, que de plástico, que si el vidrio es... Verde o es, ajá, o sea, sí, ya, ya. Ya está a ese nivel, ya un poquito, vamos. Sí. Te digo, lo único que hay que hacer es invertirle un poquito más de tiempo. De a tiempo. Eso. No, Pero la más. verdad es que los que tenemos contacto con niños pequeños, pensando en ellos, en el mundo... Un poquito mejor que les puedes dejar, vale la pena. Invertirle 15 minutos, media hora, una hora, no es mucho. Sí, exactamente. ¿no? Como le pueden invertir llevándolos al festival a los niños. Es claro. una muy buena. ¡Bien el festival, oh. Diana! ¡Platícanos! La mejor inversión que podemos hacer antes de este las fiestas de Sembrinas sí. <ríe> es irnos a dar una vuelta al Festival de Flores y Colores de México. Este, la verdad es, es un. para mí es un, un honor, es un placer participar ser parte de la organización y a veces yo también me lo tomo como de que voy de este de gente no de que claro voy de, cliente. de cliente <risa> Porque es fabuloso, sí. es fabuloso ver eh, las eh, maravillosas plantas que traen los compañeros y, o sea, infinidad de cosas, o sea, no, no dejo de decir, ay, me falta esta, ay, quiero esta otra, ¿no? O sea, Te la imaginas, ¿no? Uh -huh. Ay, la quiero. O la vi en el pasado, ah, en la siguiente me la voy a comprar, <risa> ¿no? Sí. Seguro. Entonces, la verdad, sí, eh, lo mismo que decíamos hace un momento, el estar en contacto en un solo lugar que que veas tantas plantas y veas que la gente también va por amor a las plantas, por gusto, por eso te llena como de una energía bien bonito, es un ambiente familiar Muy saludable y pues con mucho gusto los queremos invitar. Va a ser del 18 al 21 de noviembre. de noviembre. Vamos a estar ahí en la explanada de la expo, entonces los esperamos ahí con todo nuestro... Y haciendo hincapié, el maestro siempre dice, la expo muy responsable en esta situación de las medidas eh, preventivas anti para que habían sin miedo, sin... Tenemos claro. el túnel de entrada, que de repente los niños se dedicaban a jugar en el túnel de entrada. Eh, Pero está a su disposición totalmente. Sí, Todos tenemos pasan gel. por ahí. Sí, de hecho es obligatorio, uh -huh. tienes que pasar por ahí. ahí incluso es, aprovechas, limpias tus pies, después hay tapetes, te pones gel, te toman la temperatura. Hay eh, personal especialmente para cuidar que sí pases por ahí, que no te andes queriendo meter por los lados. Y no crean que es algo es algo que se hace y se hace pues vamos con la seguridad todos de que sí. todos estamos poniendo este de nuestra parte para que sí. sea que, lo mejor posible y, y que aparte de todo o sea estamos en un ambiente como dices tú completamente natural llegas a, a mí me tocó en el en el festival anterior en el ratito que me tocaba estar en la puerta que llegaba la gente y se paraba y luego empezaban, pero es que empezamos por allá, no, pero es que mira, hasta allá atrás está la que yo vengo a buscar, ay no, pero aquí me falta esto, o sea, no sabes ni para dónde, gente que fue a buscar plantas en específico, que llegaban y preguntaban, ¿dónde encuentro tal planta? Y uh -huh. llegan y te dicen hasta el nombre científico, o sea, no yo no llegan y te dicen, "Donde encuentro un cilantro." No, sí. o sea, te dan el nombre científico y dices, "Qué emocionante." Sí, sí, sí, es es muy bonito realmente, aparte pues les digo, la variedad es infinita. Este sí porque no hay manera de decirles ay va a haber un aproximado de especies no, o sea, es es un mundo las plantas y de cada tipo de que podemos hacer familias no comestibles, cactus, suculentas, sí. o sea, de ahí se derivan muchísimas. Entonces aunque sea para ir date la vuelta y ver o sea les aseguro que la gente que vaya persona que entre se va a llevar aunque sea una pequeña plantita con ellos oye pero la gente que va nada más a ver dice ahorita regreso voy al banco <risa> ¿Sí? voy a sacar dinero sí, hubo gente así también de veras o que nada más iba a acompañar a alguien ya y, ah, no yo también ajá. quiero Sí, a mí también cómprame aquella, aunque no venía no Sí, sí sí, sí oye que así. dijimos que una de las recomendaciones que íbamos a dar para este nuevo festival es Que la gente llegue ya con su caja. Ah, eso sí, es, bien. es estaría muy bien. Porque a final de cuentas, digo, la gente que ya es como más... Experta. ...dedicada a esto, o que ya le, le sabe un poquito más a la onda de ir a comprar uh -huh. lo que uno quiere, llevan sus cajitas de plástico acá, muy, muy bien, ¿no? Pero igual una cajita de cartón, uh -huh. porque la verdad es muy difícil darles bolsa no uh -huh. entonces o sea la verdad yo sabes dónde lo viví en las orquídeas uh -huh. en lo que nada yo ahí este, dándome la vuelta y de repente llegan compran cinco o seis orquídeas y el cliente pregunta oye no tienes una bolsita no no te creas es que en una bolsita se me va a romper pues claro ¿Y, y qué me vas a dar para llevármelas y uh -huh. ahí hubo como ay. Dame una de tus cajas que tienes ahí. Pues tampoco, ¿verdad? Esas cajas no son tan baratas y no las puedes estar regalando al público. Entonces sí, buenísimo. Sí, eso sería muy bueno, que se lleven su cajita de cartón, pues dependiendo de lo que se quieran comprar, sí. si no, los carritos de mandado. Yo vi varias señoras con carritos de sí. mandado llenos de plantas. Entonces sí, la cosa es que se animen, que se animen a darse una vuelta, a ir. Eh, que conozcan la variedad y la verdad somos 60 expositores sí. aproximadamente entonces va ahí encuentran de todo o sea cualquier duda que tengan sobre cultivar también ahí van a sacar sus dudas este pueden que, preguntar sí con confianza sin penal que oye quiero comprar esta plantita y cómo la cuido o sea ahí también en el festival una de las cosas que siempre hemos mantenido es eso de que se comparten los conocimientos no sí. tal cual a nosotros nos interesa que ustedes logren su cultivo con éxito y así así les diga no tres veces a la semana una vez a la semana siempre se les va a dar las indicaciones bien pues de riego de cuidados de de que si la fertilización y todo sin problema oye y qué ¿Qué vamos a encontrar en el stand del hombricompost? Bueno, pues nosotros vamos a tener aparte de las lombrices, que vamos a, a tener por ahí también a la venta, tenemos el humus de lombriz como fertilizante base, tenemos el lixiviado que también se deriva del proceso de la lombriz, ese es fertilizante foliar, diferentes tipos de sustratos, eh, los sustratos se agregan a la tierra o al humus para mejorar las condiciones de la, de la misma tierra, del mismo sustrato, y que la planta crezca bien. Entonces, pues tenemos fibra de coco, tenemos perlita, vermiculita, eh, Hidrotón, que es la arcilla expandida, esa la buscan también mucho para orquídeas, eh, corteza, jal, eh, también tenemos insecticidas eh, orgánicos, naturales, todos completamente, tierra de diatomeas, jabón potásico, aceite de neem, eh, y ya nuestro más fuerte que tenemos en insecticidas se llama caldo sulfocálcico Eh, también lo vamos a tener ahí a la venta con nosotros, diferentes tipos de minerales, igual para mejorar lo que viene siendo, eh, que las plantas absorban mejor uh -huh. los nutrientes, Ciolita, eh, leonardita, harina de rocas, todos esos minerales ayudan mucho al suelo, a las, a las raíces más que uh -huh. nada, para que puedan absorber bien los nutrientes y crezcan Creo que nos vamos manera. a dar una vuelta, Sí, sí, ahorita ya, o sea, empezamos nada más con humus y lixiviado pero ahorita ya tenemos ahora sí que una gama más abierta de productos, sí. más opciones para todas las gentes que quieran cultivar. Y este, y todo, y todo, en la base de lo natural. O amigable con el, ambiente, con el medio ambiente. Siempre. Químicos con nosotros, pues no. Mucha gente sí busca de que. El triple 17, que los de colorcitos y eso, uh, pues nosotros le decimos que pues no hay una necesidad que este Pues que justifique el estarlos usando, pero ofrecemos tal cual. Nosotros natural, natural, humos ah, lombriz, hay que echarle un poquito, hay que ser más constante con lo natural, pero los resultados a la larga son mejores, son Valen más positivos. Pena. Sí, porque tu, tu tierra está siempre nutrida, Exactamente, ¿no? Exactamente, entonces eh, ahí te, vamos a tener de eso. Este, aparte, bueno, eh, también ahí nos acompañaron nuestro compañero... Miguel con xerofilia uh -huh. entonces ahí vamos a tener cactus, suculentas. Vamos a ver si lo convencemos de que venga sí. a sí. entrevistarlo. Vamos a, vamos a ver, vamos a, a ver si, si lo logramos. Si sí, no de todos modos ya saben, este, sí. ahí va a estar ahí también nos acompaña con nosotros y este. Y Preciosas las plantas que que tiene nuestro compañero. Ay, y... vaya que sí, yo tengo colección de esos. Sí, ay. Sí, es que que dijiste colección. Híjole. Me, me pasó una cosa medio triste hace un poquito, qué? hace como dos semanas, este me robaron mis plantitas de mi colección. ¿Cómo Entonces crees? sí, es que pues ahí en en la cochera pues tenemos el cancelito y ponemos nuestras plantitas ahí todo. Y este, y de un día para otro, las de un lado, pum, desaparecieron. Ay, oh, sí, ahorita me acordé, por eso sufrí. Ay, oh, qué mm. triste. Pero pues no me queda de otra, ya viene el festival, me voy a tener ¿Otra que sufrir vez? ¿Sí? <risa> Yo no quería. <risa> Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Para que veas que estaban muy bonitas. Sí. La Exactamente, verdad, sí. y no se llevaron los rosales ¿eh? Porque tenían unos rosalitos ahí muy especiales También, diferentes porque no son muy comunes uh -huh. Pero no sabían de rosales Que se hubieran sabido Que se hubieran sabido Pero este, Todo lo demás sí ah, Ay, qué triste, sí. ay no, yo me infarto Nosotros tenemos en, en la entrada de tu casa Hay una pata de elefante Y algún día jugando es una pata que ya está muy grande, más o menos del, del tamaño no, de la sí tierra, es, a... es la pata y tiene varios metros hacia arriba. Y a veces el maestro me hace eh, eh, sufrir porque me dice, ¿qué pasaría si un día te levantas y salimos y no está? ¡Oh! No, lo digo, me siento a llorar. Independientemente de lo que te cuestan las plantas, es el cariño, ¿no? Que les tienes y los años que tienes con ellas. Exactamente. Entonces, sí. Muy mala persona esa que se lleva. Sí, llevó es lo plantas. que le digo. Mira, lamentable, le digo, ojalá y se le haya llevado a alguien que sepa y sí. que de, de veras las cuide, ¿no? Es lo que más quiero, que tengan buen destino. Que no las anden malbaratando mm, ahí. Con deja tú que, que se les muera, que sí. es lo peor. No digo a pesar de que. De que bueno, tenemos experiencia en esto, pero son plantas que nos han costado trabajo claro, mantenerlas, pues fue. por los cambios de clima, que si cortan el árbol les da más sol, que si no, que si la lluvia, el granizo, ¿no? Que so, y las vaya tunde. que este año estuvo tremendo eso del granizo. Entonces digo, híjole, tanto esfuerzo que le pusimos. Ay, bueno, yo nada no más espero que, que lleguen unas río, buenas manos. Sí, por favor. Oye, Diana, pues ya que así nos vamos, tus redes sociales, ¿dónde los encontramos? En Facebook, como tal cual, Lombricompost. GDL <risa> Y este Tenemos tienda física Estamos en Avenida Colón 1918, Muy cerca de Lázaro Cárdenas uh -huh. O si lo ven del otro lado Muy cerca de La estación de Santa Filomena Sí Estamos como a medias Sí y En la este, placita ahí Donde está Frente al Secática Sí eh, Exactamente Andale, Arriba hay un gimnasio Sí y Entonces al lado de la gas Ahí estamos Ahí estamos Y este Igual no Pues insistir Digo si la gente No tiene oportunidad de de ir a la tienda en el festival Los esperamos con mucho gusto Porque yo ¿Qué? sé que mucha gente va a asistir al festival Porque va a estar sábado y domingo sí. todo el día entonces. ¿Qué número de stand vamos a tener en, en la expo? Híjole, no me sé el número Creo pero... que ¿Vamos a, re a repetir stand? Sí, ah, estoy ahorita. En, la, en la misma esquina Creo que es el Ahorita ahorita yo les digo, si no sí, ahí sí. en la página del radio mejor porque cerré mi mi lista. Ay, no pero si no en la página me parece que es el no sé si es el 9 o es el 11, pero igual se los ponemos ahí uh -huh. en en en la página del radio eh, para que sepan dónde buscarlos. Claro. Y pues te agradecemos muchísimo. Infinito. Que hayas estado aquí con nosotros, como siempre una De hora igual. no es suficiente, claro. pero aprendimos mucho y vamos a ir a aprender más porque creo que lo vamos a necesitar más. Excelente, muchas gracias. Al contrario, y saludos a Luis para cuando Escuche el podcast, muchísimas sí, gracias A Guillermo Rodríguez ¿A Guillermo? Ah, sí. El actor intelectual Exactamente, actor del intelectual. festival Flores y Colores de México Que próximamente va a venir a entrevista Yo lo sé ¿De que ¿verdad? sí Pues ya que Le gusta, le gusta Me avisan para venir a hacer chorchar Claro, claro que sí, muchísimas gracias Y nuevamente, si alguien De quien nos está prestando sus oídos Tiene algo que venir a decir a estos micrófonos aquí estamos invitado y bien recibido nos escuchamos el próximo martes bailar es soñar con los pies nos escuchamos la siguiente semana Amfibios Radio